Raúl de la Llosa, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, nos cuenta sobre lo sucedido en el Consejo Deliberante Necochense acerca de nombrar persona no grata a Héctor bicarelli represor condenado por juicios de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Eh, bueno, eh, no sé si ustedes sabrán sobre una, una triste realidad en, en Necochea que sí. este, tiene muchos adeptos eh, conocido como Movenegas, uh -huh. Que tiene muchos contactos con, con represores o sea que toda su bancada eh, votó en contra de esa de esa posición esto se había logrado pidiendo una banca libre uh -huh. eh, y se habían juntado muchas firmas para declarar a la persona en la grata esto se logró a través de una este, una multisectorial de derechos humanos no es este, un trabajo de la comisión por la memoria solamente, sino al contrario Nosotros fuimos parte de un grupo más amplio que se, se juntó y, y logró eh, la banca libre, acá se llama banca 19, son uh -huh. 17 concejales cuando nos otorgan una aparte. Eh, esa banca la, la representó Manu Ibáñez, este es hijo de desaparecidos, de un compañero desaparecido acá en Ecochea. Bien. Bueno, y la votación perdimos por un voto. Este, estos concejales de del benedismo y los radicales que, que dije, adujeron que no había que estigmatizar eh, a Vicarelli porque ya había sido juzgado por otra parte, se refirió a la condena social que se ha logrado a partir del trabajo conjunto de varias organizaciones que componen la multisectorial de derechos humanos de la ciudad balnearia somos una sociedad bastante conservadora en, en eh, costó mucho Que se hiciera un paseo de la memoria uh -huh. eh, Logró mucho que, que sea un acto masivo El 24 de marzo Como fueron los últimos 4 o 5 años uh -huh. eh, Sigue estando en Ecochea Mucha gente del por algo será Sigue habiendo mucha gente en Ecochea Que pide mano dura Para los delitos Que hacen los pobres ¿no? Uh -huh. <ríe> y no para los grandes delitos Como Son harto conocidos acá en Necoche, que hay grandes delincuentes, pero como tienen poder y manejan el diario también, a eso no se le pide mano dura. ¿no? Raúl, te hago una consulta porque a mí particularmente me llamó la atención eh, que muchos de los concejales que votaron en contra del proyecto que ustedes han presentado,